¿Siempre quisiste aprender cortando papel? En este curso conocerás cómo crear un póster basado en la técnica del p a p e l c a d í n Aprenderás a conceptualizar la idea, desarrollar el boceto hasta cortar las piezas para luego terminar editando tu cartel en Photoshop. Este curso contiene 24 videos con un peso de 1.69 GB y un archivo tipo ZIP descargable con un peso de 278 MB. Si tienes problemas con algunos videos presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security. Security.